10 de la mañana, 35 minutos. La temperatura en este momento, 17 grados, la humedad, 65%. Ana Lía Fernández Fux, alias ANUCA, buenos días. Buenos días, d i o s c l e r ¿Alias qué sería? No, alias nada. alias nada. ANUCA, el fin de semana tuvimos malas noticias con respecto a ataques a distintas unidades básicas, espacios políticos. Un ataque a un local de la Campora en Mar del Plata y el otro aquí en el barrio de Villa Crespo, el ataque al local del nuevo encuentro que inauguraba en Padilla y Gurruchaga. Sí, exactamente. Los dos ataques fueron con una diferencia. De i f r e de n c i a menos de un día, uno el de Mar del Plata sucedió en la madrugada del sábado y el de nuevo encuentro acá en, en el barrio contiguo sucedió、eh, a la noche de ese mismo día, la noche del sábado. Vamos a empezar por lo que fue el ataque al, al local de la Cámpora, ubicado en el centro de la ciudad balnearia. Eh, porque además en Mar del Plata vienen sucediendo distintos ataques. Supimos el lunes que la casa del Premio Nobel de la Paz de Pérez Esquivel también fue desvalijada, que hubo ataques neonazis que vienen sucediendo desde el año pasado con más frecuencia, pero que a, a mitad de febrero fue también atacado、eh, un local de un activista. Eh, gay. Entonces, digo, empecemos por, por Mar del Plata, que tiene una situación bastante compleja y como decíamos, el sábado por la madrugada fue atacado el, loca, el local de La Cámpora, que está ubicado en España en la 9 de julio, entre España y 20 de septiembre. El local ahora lo están reconstruyendo, nos contaba Marina Santoro, que es la concejal del Partido General Puerredón por el Frente para la Victoria y también es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y es referente de, de ese espacio que. que Fue atacado, pero están todavía d e j a r o n del lado de adentro los perdigones. Se puede ver cómo, cómo quedó baleada también las paredes. Por suerte, el ataque fue a la una de la mañana cuando no había nadie en el local. Lo que se puede saber por ahora es que parece que fue disparado desde dentro de un auto, pero que fue un ataque programado. Porque el ataque se dio con una itaca, que es un arma de guerra, que según algunos grupos de balística lo que dicen es que. No puede haber sido disparado eventualmente porque hubiese dejado sordos a quienes lo dispararon, que tenían que estar preparados para, para ese ataque. Importante ese dato y también que fue a la una de la mañana, que no había nadie, con lo cual allí lo que ocurre es una suerte de lenguaje que se inscribe a modo de amenaza para toda la sociedad, más allá de la gente que milita en ese espacio. ¿no? Exactamente, esto lo, recién lo pudieron saber los militantes de la Cámpora cuando llegaron al día siguiente a una reunión y encontraron su local así. El local este no cuenta con cámaras. De seguridad, así que ahora lo que está haciendo la policía es analizar las imágenes de dos negocios que hay en la cuadra para ver si pueden identificar a, a los agresores. Hoy hablábamos temprano con Marina Santoro, decíamos concejal del Partido General Porreón por el Frente para la Victoria y presidenta además de la Comisión de Derechos Humanos, que nos relataba cuáles habían sido los hechos. Lo que sufrimos el día sábado fue un atentado gravísimo,、eh, del que no existen precedentes en Mar del Plata, por lo menos de 32 años a esta parte, o sea, en el periodo democrático、no、había habido en Mar del Plata un ataque a un local partidario. De estas características,、eh, recibimos cinco impactos de bala de un arma de grueso calibre, según las pericias de balística este, que, que se realizaron el mismo sábado, y lo que nos pudieron decir a nosotros ahí la gente de científica es que es un arma de grueso calibre, puntualmente una escopeta 1270,、eh, una Itaca 1270. Así que, bueno, la verdad es que el mismo día sábado no podíamos salir del asombro, ¿no? Un hecho tan violento de estas características con un arma. De guerra, la verdad es que es、eh, de piso impactante, además de preocupante. Recién, cuando hablábamos con Marina, ella estaba camino a ver al fiscal de la causa, Eduardo Amabet. Todavía la causa radica en el Fuero Provincial, se evalúa radicarla en el Fuero Federal, teniendo en cuenta que hay hipótesis que podrían vincularlos con los grupos de ataques neonazis y eso ya iría a parar al, al Fuero Federal. El mismo, el mismo lunes, cuando. ...cuando、eh, comenzó la semana... Ellos realizaron una conferencia de prensa y días,、eh, el, el mismo domingo, cuando se enteró, el intendente macrista Carlos Arroyo llamó a Marina Santoro a expresarle su solidaridad y su acompañamiento. Y Carlos Arroyo, el mismo lunes, también dio una conferencia de prensa. Se pronunció sobre el ataque y dijo que el ataque había sido a toda la sociedad. Pidió justicia para que se, se, se investigue y se ponga punto final a esta situación. Recordemos que Arroyo se lo conoce por sus simpatías y sus dichos. En relación a la dictadura militar, y además se lo conoce por haber formado parte de listas de partidos de Luis Pati.、Eh, sin embargo, lo que decía Marina hoy es que ellos estaban, veían con buenos ojos, estaban satisfechos con el pronunciamiento de Arroyo, que sentían que tenían que tener el, el acompañamiento de, del Ejecutivo. Que, que celebraban esto porque, si no, lo que es, decía Marina que sentían es que, bueno, que estos grupos podían entonces entender que había un aval para que siguiera, se siguieran p r o d u c i e n d o e esto, s t o s hechos si Arroyo no salía a hablar. Para Arroyo es mucho más barato salir a defender, a decir que va a apoyar, que se investigue a fondo, que decir, s、sí, i peguen la patada en la cabeza, digamos, ¿no? Revienten más locales. Esto lo dice Gustavo Varela en alguna artística nueva que le da vueltas en los institucionales de la tribu, con estos carteles de estilo macrista que son, si ves u n persona en el subte ayudala ¿Qué querés que le patee la cabeza? ¿Qué va a decir? ¿no? Entonces, me parece que lo de arrollo ahí es parte de la obviedad que conforma una reacción muy esperada por cualquier funcionario. ¿no? Sí, claramente. Y también esperaríamos en ese caso, entonces, una llamada quizás del ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, o de la gobernadora provincial, María Eugenia Vial. Pero nada de esto sucedió. Y Marina lo que explicaba es: estamos sí esperando ese pronunciamiento, o aunque sea una llamada de Mauricio Macri, presidente de la Nación, que sí se pronunció en los ataques. Ataques al local de Nuevo Encuentro. Eso me parece que se podría leer también como una búsqueda de regionalizar la política, municipalizarla, que los conflictos en un lugar no son expresión de toda la sociedad, sino del lugar en particular. Entonces, ahí poner el pecho vos, a r r o l o y nosotros no nos manchamos, ¿no? Exactamente. Y, y decíamos que justamente en Mar del Plata venía en una trama compleja, porque lo supimos el lunes,、eh, la casa de Adolfo Pérez Esquivel、eh, fue desvalijada completamente. Lo que dijo Adolfo Pérez Esquivel fue que rompieron rejas, rompieron absolutamente. Todo lo que había a dentro se llevaron las cocinas, las piletas y señaló Pérez Esquivel hasta el inodoro. Se tomaron un rato, digamos. Exactamente, justamente porque, porque Pérez Esquivel no estaba tan, tampoco en la casa. Y lo que dijo el presidente de la ZERPAC fue que él adjudicaba el robo a los grupos neonazis y dijo que ya es preocupante el accionar de estas organizaciones en la ciudad. Lo que hoy hablábamos con Marina temprano era. ¿Por qué Mar del Plata? ¿Por qué Mar del Plata es el epicentro de estos ataques? Bueno, evidentemente nuestra ciudad, así, así como también ha sido la ciudad feliz, la ciudad de los trabajadores hace muchísimos años, y, y es la ciudad donde elegimos vivir, la ciudad que, que elegimos, la ciudad de la producción y el empleo también lo fue en algún momento. También es una ciudad compleja que bueno, tiene distintas capas, decimos nosotros, geológicas, que tienen que ver con una composición. Conservadora, también militar y de grupos oscuros, digo, nosotros también estamos protagonizando acá un juicio de lesa humanidad, que es el juicio por el CNU,、eh, digo, Mar del Plata también es parte de, de una historia oscura de la Argentina y también convivimos con, con sectores que no, que no aceptan la democracia, que no aceptan la diversidad, que no aceptan la inclusión y que, bueno, evidentemente hoy en esta coyuntura política y con, con gobiernos de estos signos se sienten. Quizás de alguna manera por ahí más acompañados. Marina, cuando hablaba sobre el CNU en Mar del Plata, se refiere al juicio que se está llevando a cabo contra 11 integrantes de la Concentración Nacional Universitaria, a que están acusados de conformar una asociación ilícita para cometer delitos de lesa humanidad antes del golpe de Estado de 1976. Y cuando ella hacía referencia al acompañamiento por parte del gobierno nacional a estos grupos, Lo que, a lo que ella se refería no era un acompañamiento específico o explícito, pero sí hablaba que a través del discurso estigmatizante, a través del discurso de Mauricio Macri, cuando asumió de se va, se va a terminar con el curro de los derechos humanos. Con el discurso negacionista que pudimos escuchar a partir de Darío lo p e r f i o diciendo que no son 30.000 desaparecidos. Bueno, que todo este discurso lo que habilita sí es un contexto, quizás en donde estos grupos se sienten un poco más relajados y avalados para actuar. Envalentonas a los fachos, digamos. Exactamente, porque, bueno. Lo, lo que viene pasando en Mar del Plata, y, y lo decíamos antes, que cuando hablábamos del de ataque al bar Nevermind de, de, de Javier Moreno, que es un activista de la Asociación Mar Palatentes de Derecho a la Igualdad, es que hubo un rebrote de ataques neonazis. Esta semana se pudo conocer que Oleksandr e Levechenko y g i u l i a n o Españolo. Fueron, fueron detenidos en, el, en la causa por diversos ataques y situaciones de violencia. que También fueron detenidos Alan Olea, Nicolás Caputo y Gonzalo Paniagua. Y que fueron citados a declarar otros dos imputados. Que como rige la causa de sumario, no, no se puede dar a conocer quiénes son. Pero que tampoco hay avances en relación a esto. Viene habiendo una situación. En donde por lo menos aparecen movimientos que se están cercando a esto, pero no hay grandes avances. Entonces, lo que sí hablábamos con Marina hoy era cuál era la lectura política que hacían, que hacían desde, desde la Cámpora, que hacía ella, a partir del de ataque que hubo al local de la Cámpora, a Nuevo Encuentro, y también relacionándolo con el ataque que hubo al Movimiento la Popular、eh, para、eh, Dignidad, la... al revés. Eh, a mediados de febrero, n o cuando a Iki directamente le tiraron a matar. e s c u c h é m o s l o Nosotros lo que hacemos es una relación de interpretación política con todos estos hechos que tienen que ver con el clima de violencia, de intolerancia, de revanchismo social que hay en la Argentina, fundamentalmente después de diciembre del, del año 2015, del año pasado,、eh, una vez asumido el gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional, provincial y bueno, también en munici municipal, en Mar del Plata. El intendente actual también es del mismo signo político, y la verdad es que nosotros somos unos convencidos y unas convencidas de que, por ejemplo, el, el discurso de Mauricio Macri en el n e primero de marzo, en una oportunidad tan importante como es la inauguración de la Asamblea este, Legislativa,、eh, haya planteado un discurso tan extremadamente violento. Eh, que creemos que lo único que hace es generar c a r l o s de cultivo en la sociedad para que grupos minúsculos y, y violentos, pero muy radicalizados y muy organizados, se sientan con total impunidad como para poder actuar. n o Así que, evidentemente, esta estigmatización, esta otredad negativa que se construye sobre un sector de la militancia, no sobre, sobre toda la política, Digo, termina siendo en d e f i n i t i v a un atentado contra la democracia y contra toda la política, pero la verdad es que la estigmatización, la negatividad. Se construye sobre, solamente sobre un sector, ¿no? Se habla de, de grasa militante, de lacra, de chorros, de corruptos. Y bueno, en definitiva, eso va, va construyendo una estigmatización que genera este tipo de cosas. Marina nos, contaba, perdón, Marina nos contaba que cuando ella estaba dando una conferencia de prensa el mismo día que había sido atacado el local, justamente ahí en, en la puerta de, del local de la Cámpora, pasó una señora y le gritó. Chorros, hijos de puta,、eh, ustedes no saben lo que podemos hacer.、Uh -huh. n ¿no? Una o Y ella me decía: justo en el mismo momento en que estamos intentando dar a conocer lo que nos sucede, bueno, seguimos sintiéndonos agredidos desde ese lugar. Me pregunto si no se s e n t i r á del otro lado, digamos, del lado de quienes han votado a Mauricio Macri, también momentos de virulencia. n o Obviamente que no ha llegado. A este horror que estamos viviendo del ataque al local de la Cámpora y lo que vamos a detallar ahora de, con respecto al local de nuevo encuentro. ¿no? Pero me pregunto si no podrían decir lo mismo, por ejemplo. Militantes del PRO, gente que simpatiza con Cambiemos, que ha votado a este gobierno, ¿cuándo se los compara con la dictadura militar, por ejemplo? Y poder decir, bueno, eso también es algo que genera un caldo de cultivo de violencia para que nosotros respondamos. Digo, para pensar también las prácticas que se dan en espacios que a veces consideramos más afines o más cercanos, este, y en ese sentido no nos ponemos también a pensar las prácticas que pueden estar generando violencia social. ¿no? Sí, totalmente, y muchas veces las prácticas discursivas. Quedan muy、eh, atrapadas en lo que después es la práctica mucho más en la calle. Entonces, digo, como pasa por debajo. Pero es cierto que hay que ponerse a analizar el discurso también durante el kirchnerismo por parte de sectores kirchneristas hacia la oposición. Sí, no solo kirchnerismo y macrismo, me parece que ahí también la izquierda tiene para pensar un montón de prácticas que en las marchas se ponen muy de manifiesto, que tienen que ver con jerarquizaciones, con desprecio de otras ideas políticas. Me parece que ahí hay mucho para pensar en todas las prácticas. Bien... Hacemos de、eh, esa situación de violencia de la que hablaba Marina, que estaba expandida hacia toda la sociedad, porque entonces decíamos también sucedió el sábado en el local de Nuevo Encuentro, que está acá en Villa Crespo, donde había unas 400 personas participando justamente del acto de inauguración, cuando comenzaron a escuchar balazos. Fueron h e r i d a s una joven de 19 años, y Dayana, una militante de la Cámpora. El lunes escuchábamos a nuestro movilero m a u r i Polchi, que estaba en el lugar y que pudo hablar con una vecina local, que contó que se habían escuchado insultos desde un edificio vecino antes de los balazos. Actualmente la denuncia quedó radicada en la Fiscalía 44, que es de Pablo Rechini, y del Jugado z de Instrucción número 2, de Manuel Gorostiaga. Está c a r a t u l a d a como disparo de arma de fuego con autor desconocido. Sin embargo, Nuevo Encuentro está pidiendo el cambio de tentativa de homicidio. Hace un rato hablábamos con José Cruz c a m p a g n o l i que es el legislador porteño de Nuevo Encuentro, y lo que él nos manifestaba era su preocupación porque la causa no estaba avanzando. Sí, hemos pedido el cambio de carátula a tentativa de homicidio, porque nos parece fue exactamente eso: una tentativa de homicidio. Una persona o, o, o varias, no sabemos,、eh, que disparan sobre una multitud, eh, eh, tiene pret pretensión、sí. de, de asesinar, pretensión de matar y de casualidad, de casualidad,、eh, no hay muertos.、Eh, las dos compañeras heridas,、eh, una que tiene un, un balazo que le atravesó el brazo, y Italiana. Que, que, tiene, que la bala le rozó el hombro cuando tenía a su hermanita de cuatro años durmiendo sobre ese hombro.、Eh, eso, eso no fue una tragedia por mil metros, d e casualidad. Así que creemos que, es, que se trató de una tentativa de, de, de homicidio.、Eh, y lo que nos preocupa ahora, que también lo hemos manifestado, es que la causa avanza, avanza muy lento, ¿no? no se han ordenado. Medidas. Nosotros nos hemos constituido como c r e y e n t e s y hoy vamos a tener acceso a la causa porque no, no, no hemos tenido en estos días posibilidad de acceder a la causa, saber qué medidas se han tomado, pero no se ha llenado, no se han encontrado los responsables, no hay detenido s y un caso de esta gravedad, de esta magnitud,、eh, no tiene、eh, correlato en、eh, el proceso investigativo. Frente a este local de nuevo encuentro hay un edificio de departamentos medianamente nuevo. Serán unos 100 departamentos que el ángulo da para que hayan disparado desde ahí. Ahora, con todo este tiempo y sin allanamientos, cualquier persona que t e n í a un arma de fuego en su casa ya tuvo tiempo de sacarla de ahí y no van a encontrar nada cuando allanen. Me parece que ahí hay un trabajo necesario de investigación que no sería tan complejo dilucidar. ¿Cuánta gente vive este, en ese departamento con un ángulo posible de tiro para que la bala, las balas caigan donde cayeron? Y por otro lado, también, si hay un antecedente, como nos contaba la vecina entrevistada por Mauri el otro día. De una discusión previa y se cree que el balazo puede provenir de la misma persona que estaba discutiendo con la gente en la calle, me da la impresión de que, que ahí se achica todavía más el margen de investigación, digamos. Sí, sobre todo porque después de reunirse con Martín Sabatella, Patricia Burril, la ministra de Seguridad de Nación, dijo que iban a ponerse a disposición para terminar de, de saber quiénes habían sido los, los autores del hecho. Lo mismo dijo el jefe de gobierno por Tenioracio Rodríguez Larreta y lo mismo también. Anunció y declaró m a r t i n Ocampo el ministro de seguridad de la ciudad. Lo que parece es que ya la, los hechos, como vos decís, las pruebas ya se pueden haber desvirtuado por completo ¿no? en, estos, en estos momentos. Yo dejo una pregunta que no me queda clara con respecto a esto y ¿eh? no es para sacar ningún tipo de hipótesis dentro de lo que pasó, pero me pregunto si hay un motivo ideológico. O simplemente lo que hay es una tentativa de homicidio a cualquier persona que esté celebrando en la calle a la noche tarde y la molestia es por el tipo de actividad. Digo, si hay que darle la índole política de que era un local de nuevo encuentro o hubiese ocurrido también con una peña de un centro cultural. ¿no? Claro, hoy justamente hablábamos con, con Campagnoli y lo que él decía era muy similar a lo que estaba planteando Marina Santoro, que lo que ellos reconocían era en un discurso de, del macrismo muy estigmatizante. Una apertura a que estas situaciones de violencia se generaran.、Eh, podemos escuchar por último el, el testimonio de c a m p a g n o l i hablando también de los sectores que hay dentro del Macrimo que lo están acompañando. El, el PRO tiene dentro de su base de apoyo sectores、eh, que, que le exigen al gobierno que estirpe,、eh, así ligeramente, la grasa militante, la experiencia quimerista. Bueno, yo se lo decía al jefe de gobierno porteño.、Eh, Digo, vos podés tener, le decía, una actitud de repudio a lo que pasó, de repudio a esto, pero lo pérfido que es ministro tuyo、eh, ha dicho que hubo 8.000 desaparecidos y no 30.000 y que se aumentó el número para sacar más subsidios. Bueno, ese es un discurso de estilo odio. O,、eh, o Cecilia Pando,、eh, Cecilia Pando votó a, a Macri y lo dijo públicamente,、eh, y no piensa seguramente Cecilia Pando lo mismo que...、Eh, Que, que algún funcionario del PRO.、Eh, pero si la p a n d o le exige a ese gobierno que、eh, termine con este, este, todo, todo, todo activo de, de militancia política. Hoy después de que... El José Campañoli pueda tener acceso a, a la causa. Vamos a saber si se pueden empezar a implementar algunas otras medidas que todavía no fueron previstas y si hay alguna otra prueba por donde pueda avanzar la causa. Analia Fernández f u c h s con este informe: 10 de la mañana, 54 minutos.